Cuando uno se pone a hablar de gaitas, es posible que la persona que lo escucha haga memoria de la multitud de refranes y dichos que contiene nuestra lengua con referencia al tema. Templar gaitas, ser un gaita, dar la gaita, alargar la gaita o la tan curiosa de dar puntadas al fuelle de la gaita. También es común, en algunas zonas, llamar gaita a la dulzaina, a la flauta de tres agujeros, a la zanfona... Otras veces utilizamos la palabra gaita para designar una cosa molesta o desagradable, o a una persona delicada, o a zonas del cuerpo, como el pescuezo o los órganos sexuales masculinos. La mujer del gaitero tiene fortuna, porque tiene dos gaitas y otra ninguna. Pero hoy, en esta reunión de amigos, queremos evocar los sones, historias y formas de una gaita específica, la gaita de odre o de Fuelle, tan difundida por toda la península, y para ello contamos un martes más con tu compañía en esta cocina primaveral, ya de Radio Laredo, en el programa que hemos querido llamar La Gila. Pues buenas tardes, Rodrigo Gómez Buenas tardes, Tono Reguera eh, Contamos, como es habitual, con el del Río, allí con Los Pucheros Buenas Hola. noches, Hola buenas saludos tardes Saludos para, ¿no? para todos, para todos eh, Y nuestros habituales, Ignacio Unzúe. buenas tardes Nacho Buenas tardes a todos Y Carlos Garma Buenas o, tardes a todos Que hoy tendremos otros Garma, por cierto, en el programa Y nos, tenemos una visita hoy en el programa Un viejo amigo de aquí de Laredo, Íñigo Ensola Hola, Íñigo, buenas tardes Hola, buenas tardes. Y una moza, últimamente la, eh, van viniendo mozas en la gila, pero no sé cómo se llama Me llamo Rocío <risa> <risa> Hola bueno, Rocío, sí. pero no era buenas la voz estar, de Rocío <risa> Pues como decían en las antiguas gilas, Ajá, acá estamos, estamos todos, todos. Yo que como tenía, no sé si se me ha oído, digo yo que como tiene este desparpajo rocío, igual casi la dejamos que haga el programa y nos vamos. Estamos debajo rocío. Exactamente, nos vamos a templar gaitas por ahí. Dentro de un ratito. Bueno, pues hablando eso de templar gaitas, yo tenía por aquí, que ya sabes que en casa del gaitero todos son danzantes. El gaitero en el lugar y la media sin acabar. Es gaita servir a un hombre tan delicado. Como tú has dicho, había lo de templar gaitas, venir con gaitas, alegre como una gaita. Y hay un dicho muy jugoso dentro de esta gama, que sin duda es el célebre de mollar la payuela, mojar la pajuela. Y se refiere a la necesidad que tiene el gaitero de saciar su sed, motivada por el esfuerzo de soplar para hacer sonar la gaita. Tiene conexión con la necesidad semejante de que el elemento de la gaita, llamado payuela, debe mantenerse húmedo para su mejor conservación. Gaita y Gaitero están unidos al mito del vino desde la antigüedad. En el vecino Portugal existe un dicho popular que viene a ilustrar nuestro apartado que dice, y soy como a gaita en la procesión de las almas, que traducido sería, es como una gaita en la procesión de las almas, que por solemne y triste, corresponde al nuestro sentarle a uno como un tiro o como un Cristo dos pistolas, es decir, inadecuado o inoportuno. Y, y siguiendo con el tema de las gaitas, no sé si Noé nos habrá preparado ya. Tenemos un gaitero, aunque vamos a hablar de... No, tú tenés una frase por ahí, ¿no, sí, Rodri? Sí, sí, sí. Ah, no, no, estar... dinos, dinos oh, la bueno, frase no, que yo se yo me estoy despistaba aquí, a mí. Yo estoy aquí con bastante calor, ¿eh? <ríe> Porque... Uy, pulsera más guapa te ha llegado... puesto. Ah, sí, mira, es una antipulsera. <ríe> es un poco hortera, pero la he comprado en, eres, en apoyo de de Cantabria eh, jubilar, del jubileo, que ya sabéis que se está celebrando, se inició el otro día la apertura de la puerta, y bueno, pues es una, no me suelo poner estas cosas, pero bueno, pues para recordar de vez en cuando que estamos en ese año de perdones, que muchas cosas nos tenemos que perdonar unos a otros. Bueno, yo te perdono, Rodri. Y yo a ti también, Tono. Bien, hay una frase que dice, como el gaitero de Bujalance, un maravedí porque empiece y diez porque acabe. ¿A cuánto les Es eso? una frase larga, porque luego ya se acorta y cuando quieres referirte a este refrán dices, Buah, esto es como el gaitero Bujalance, y punto, porque no vas a decir toda esa frase. ¿Y a qué hace referencia esto? Pues a la pesadumbre que causa el perezoso cuando se decide a realizar un trabajo. Al parecer, este gaitero no tocaba si no le pagaban, y aún así se hacía el remolón. Pero cuando empezaba a tocar, era tal el sufrimiento que los paisanos... Le ofrecían dinero para que cesase de tocar y se fuera de una vez para su casa. Entonces, por eso, como el gaitero bujarance, que había que darle un maravedí para que empezara, pero una vez que empezaba, sí. eh, te, no había también de, tiene la Suele ocurrir mucho con, afección, los gaiter, sí. con los gaiteros. Amén, amén. Yo uh, firmo esa frase, ese refrán, de forma absoluta. Eh, uh -huh. Los gaiteros, cuando arrancan, no los, hay quien los pare. Los típicos que se hacen sí. derrogar, que no toco, perdona, que no toco, y luego nunca saben terminar. ¿Sabes cómo puedes callar a un gaitero o a 10 o a. invitándole a algo. Invitándole a Sidra. <ríe> Bueno, pues hablando de gaiteros, vamos a ver si, nos, si le gusta la sidra, tenemos eh, otro Garma, está aquí Carlos Garma, pero tenemos otro Garma, que por cierto, no, no es que se apellide Garma, sino que es el gaitero de, del nuevo grupo Garma, que ya hace unos meses que se formaron. Creo que anda por ahí Santiago. Santi. Pues por aquí estoy, sí. Efectivamente. Santiago Sánchez, buenas sí. tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la gila. Muchas gracias. A ti pues... por participar en ella. Pues queríamos lo primero que nos explicases cómo, cómo es que se formó el Grupo Garma... ...porque la mayoría ya veníais de, de otro grupo eh, ya consolidado y antiguo como era Atlántica, sí, ¿no? Sí, efectivamente, sí, la mayoría veníamos de, de Atlántica, bueno, yo en la última etapa ya... ...de lo que fue los últimos momentos de Atlántica, ¿no? Y, y nos formamos pues a raíz de, de la disolución del de, de grupo como tal, eh, tras la salida de, de, de Katie Gag del de grupo... Entonces, los demás componentes decidimos seguir adelante y crear un nuevo proyecto, que es este, este grupo Garma. O sea, hicisteis si, si, si un punto final que se convirtió en un punto y seguido, sí, cambió la nomenclatura, sí. y sois Garma. ¿Y por qué Garma? ¿Qué, qué os eh qué Pues os Garma, bueno, viene, la verdad viene un poco... <risa> eh, fue casi como por casualidad, eh, eligiendo nombre, cuál cogemos, cuál no... Es, teníamos un proyecto hace unos tres años o cuatro años que iniciamos un proyecto con Cobo, Cobo, eh, Jorge, Jorge Ibáñez, eh, yo mismo y Esteban Bolado y eh, se llamó Garma ese, ese grupo llegamos a actuar una vez en, en Castañeda y también tras la salida de Esteban Bolado pues eh, por diferentes eh, circunstancias no pues la cosa quedó ya en, quedó estancada ...y parece ser que mis compañeros decidieron por Garma... digo, pues por mí, encantado... ...un uh -huh. nombre que nos gusta... ...es una palabra ahora que significa pedregal... Sí. Eh, ...esto según, claro, Miguel Cobo... ...que es el entendido en, en nuestro lenguaje, ¿no?... ...particular, propio... ...y, y ahí estamos como, como Garma. Muy bien. ¿Quiénes son los actuales componentes de Garma? Pues al, lo actu los actuales componentes son Jorge Ibáñez... ...a la guitarra... Sí. Eh, ...Pilar, eh, que está uh -huh. a las voces... Uh -huh. ...bueno, a las voces, a la voz principal... Eh, ...Miguel Cobo a las percusiones... Eh, ...Ramón Bueno que está al acordeón... ...Luis Abahillo al acorde eh, al, ...al violín... ...y yo mismo que estoy a las flautas y, y... ...y gaitas... Mm -hmm. gaitas, gaitas sí. ...por cierto, ¿qué gaitas sueles utilizar en el grupo? ...pues las más utilizadas... ...las que más utilizamos son la gaita asturiana... Eh, ...la pequeña gaita escocesa... Eh, ...la gaita escocesa grande también... ...en algunos temas... ...y, y la gaita búlgara... ...una gaida. ...una gaita, eso es, efectivamente... Uh -huh. ¿Actuaciones así eh, por aquí cerca, Santi? Sí, ahora mismo lo más, ton, lo más cercano que tenemos es una actuación el 1 de mayo en, pues sí. en, en mi propio pueblo donde vivo, en Bezana. En Bezana, el 1 de mayo. Efectivamente, ¿El luego dónde tenemos Santamente? otra también en mayo en Santander, en, en las fiestas de las Salle ¿Mm? Y después ya el día 27 de mayo En el, la celebración de la fiesta de la beta Cántabra en, en Unquera Pues nos veremos por allí Efectivamente, lo espero muy bien <risa> sí. A ver si las pajuelas están bien, afinadas y Sí, esas cosas. sí ¿No? Habrá momento, que mollarlas un un sí. Pues va a ser un mes de mayo muy Un, un poco muy, movidito, movidito sí. ¿eh? Sí, va a ser... Ahora ya la temporada de actuaciones Y empieza la actividad Y el tema de grabar y eso ¿Tenéis algo en mente? Eh, estamos en plena grabación del disco y pues esperamos que para junio, julio, todo lo demás esté ¿eh? esté ya en la calle. O sea que trabajando muy duro sí, para trabajando intensivamente, algo. bastante intensivo. La verdad que de enero aquí están siendo unos meses muy muy intensos. Uh -huh. La propuesta de, del grupo Garma, así como novedad, eh, por dónde vais a va a ser vuestro discurrir. Bueno, nuestro discurrir. En, Como, como te diría, ante todo hacemos la música que nos gusta, uh -huh. o sea, música con la que nos sentimos cómodos, música de aquí de la tierra y también música con unos ciertos tintes eh, étnicos o, o un poco más variados con influencias de otras partes de, de Europa, uh -huh. eh, pero vamos, tanto música eh, particular nuestra como, como eso, lo que es una especie de puzzle de, de músicas de de, de la Europa. Muy bien, pues qué me, no, mejor despedida, que ya tenemos que ir dejándote, Santi, sí. que ir oyendo un tema que, que habéis grabado, una maqueta que se titula La vi llorando, sí. y así pues será como mejor nos hagamos idea de la música de, de este muy muy nuevo grupo, pero no tan nuevo, porque sus componentes sí. ya no están bien experimentados, sí. Carrera. Pues Carlos, ha sido Santi, Carlos, no. Santi, Santi. Es que, Santi, es que... Santi sí. no sé si sabrás que un componente de la gila, se llama Carlos Garma, de apellido... No, no lo sabía. Está aquí, que, salúdale, Carlos. Hola, buenas tardes, Santi. Hola, buenas tardes, yo Carlos. Soy, yo soy el que me ha apellido Garma. Yo. <risa> sí, es un, un apellido frecuente aquí, por, por esta zona de aquí, por la zona oriental de Cantabria, sí. y bueno, pues ha coincidido. Y nada, que nos, eh, nos veremos y nos escucharemos en... Os escucharemos en este caso en esos conciertos que tenéis por estos nuestros praus. ¿sí? Eso es, eso es, que es donde mejor estamos. Sí, efectivamente, que así sea, muy bien. Venga. Y nos quedamos con el tema La vi llorando para que nuestros oyentes os vayan ya conociendo. De acuerdo, muchas gracias. Hasta saludo, siempre, Santi. Luego Nuestros amigos de Caórniga también han sacado en estas fechas un CD que, re, que os recomendamos su compra y su escucha, sobre todo. Y bueno, pues nada, nuestras felicitaciones a todo el grupo y sobre todo a Gonzalo, que le tendremos por aquí en próximas gilas escuchando algún tema eh, de Caórniga. Mismamente eh, en el próximo programa le podemos pues llamar. Pues sí. Bueno, decir que estuvimos eh, con ellos, además, en el Festival de Secadura, mm. porque actuaban antes de... Eh, fueron los primeros en, en, en lo fuerte de secadura, porque primero estuvo lo tradicional, y después sobre las diez y media así Caorniga intervino, después que Paja Junquera, eh, con, con un concierto muy muy comedido y muy majo, y después los niños de los ojos rojos... Pues, que no eran ni tan comedidos, pues mira, muy majos y muy ¿qué, simpáticos. ¿qué es que te diga? Hicieron allí vibro, vibrar a todo el mundo, saltar, bailar... me gustaron a mí, ¿eh? Mira, bailó hasta tono, fíjate. No, bailar no, que, que uno bueno, ya pero tiene una movías, edad y ya la artritis... Movías en 20 grados la cabeza hacia cada eso parte, sí. que era como bailar. <risas> para mí eso, para ti, viéndote eso, sí, pues era sí, como sí. bailar, ¿no? Bueno, pues decir que nos lo pasamos bien. Lamentablemente el domingo no, no asistimos, ¿alguno de...? Bueno, ¿no asististeis? Algunos Ah, ¿tú fuiste esto? Claro, ah, pues cuéntanos No me has contado Pues el domingo estuve viendo al Grupo Malagüero Que como recuerdas eh, tuvimos aquí uh -huh. A una componente A Natalie uh -huh. Pues eh, son unos chavales No quería decir esto porque es que Siempre se dice lo mismo, que son muy jóvenes Bueno, pues ya, ya crecerán Es una enfermedad que eh, se cura claro, por el tiempo eh, Es que cuando se les presenta, es que es un grupo muy joven Es que la más pequeña tiene 15, 16 años, es Así que Ya parece que, que cansa un poco. Bueno, pues son jóvenes, eh, pero son músicos, sobre todo son músicos. Se, hombre, se les ve que pues, les falta un poquito de, de soltura en el escenario, pues como le ha pasado a todo el mundo cuando empieza. Eh, sonar sonaba muy bien. Estuvimos viendo también con ellos actuó a Gramallera, que ya son unos músicos mm. ya bastante más eh, pulidos, consolidados bien asentados, allí estaba el amigo Ramiro con su zanfona, una zanfona impresionante, y estuvo, estuvo también el grupo de danzas de Ubiarco, de Ubiarco digo, uy, uy, uy, uy, de potes, de, que se llama el Ciliembru. Ah, sí, eh, ah, es verdad que estuvimos con algún Últimamente pero, los veo muy a menudo. Con porque nuestros amigos co rabelistas de potes. Tam también coincidimos con ellos en las jornadas de música tradicional de Cantabria que se hicieron en Santander, en el Palacio de... El Parlamento de Cantabria eso. Bueno, pues en la casa de todos. Uh -huh. Y nada, antes de pasar ya a la segunda parte, saludar a nuestro amigo Jesús Manuel Piedra, que andará estresado, liadísimo con las eh, decimoprimeras primaveras musicales pejinas, que organiza todos los años y que están en este momento eh, haciéndose del 22 al 27, del 22 de abril al 27 de mayo. Así que nada, mandarle un simple saludo y que siga trabajando porque tendrá mucho follón. Y nos vamos, antes de ir a la segunda parte, a las músicas de Gaia, que es mm. el te, eh, las músicas que nos preparan de del mundo mundial. Hoy os traigo música de un país que no existe. Ah, wow. mira. O sea, que la música tampoco. Qué bonito. Sí, su música sí, su cultura ah. sobre todo, sí. El Kurdistán. Ah. Eh, os traigo música del pueblo kurdo, que ya sabéis que está ahí entre Turquía, Irán, Siria, Armenia, Irak, todos están exiliados, viven en... en en este caso, pues, eh, sin patria reconocida, ¿no?, que son los kurdos. Y traemos a una representante de este país, que es Ainur, una joven de 31 años que ha sacado ya tres discos. Eh, llegó a Estambul exiliada cuando tenía 17 años y la prohibición fue la que la motivó para dedicarse a la música de su país, eh, recuperando y manteniendo sus raíces. Encontró en el Baglama, que es el laúd turco, un fiel compañero para revisar la música tradicional que había crecido escuchando. Y aquellas canciones que narraban historias de amor, amor roto por la guerra o por las migraciones, pues la recogió Ainur para editarlas y con un formato ya pues más actual e incluso más occidental... Pues darle sonido Como el que vamos a escuchar de su último disco Que lleva por título Nupel Y en el que se incluye este tema Que escuchamos, se titula Nesrin Nesrin na jejni güştir uze newa la tu merem tunjana jejni güştir nos vamos ya a la segunda parte... ...que sabéis que está dedicada a las gaitas de Odre... ...y nos vamos... ...introducimos el tema con... ...con este CD... ...Cantabria Gaitera... ...Los que rondan son los mozos... ...interpretado por Fernando Balbás... ...y Borja Palacios a la gaita... ...y Tono nos irá contando y desgranando... ...qué es esto de la gaita de Fuelle... ...o la gaita de Odre. Retomamos hoy... ...un camino que ya hemos pisado en otras ocasiones... ...los instrumentos tradicionales... ...y en esta ocasión ocurre una circunstancia curiosa... ...pues ya que nosotros somos gaiteros... ...aún no habíamos tocado este instrumento... ...y no es porque el tema nos parezca recurrente... ...sino más bien todo lo contrario... ...ya que este tema está rodeado últimamente... ...de una cierta controversia... ...respecto a su denominación en este terruño... ...la gaita ha sido tomada en algunos sectores... ...como buque insignia de la recuperación... ...de las tradiciones cántabras... ...tótem sonoro de una tradición perdida... Reivindicación de una identidad sustraída. En un terreno tan resbaladizo por subjetivo como es el de la identidad, bien por búsqueda de rasgos culturales y símbolos propios o por motivos políticos, reivindicaciones territoriales o por los cuales quiera que sean, no pretendemos entrar en polémicas y procuraremos ceñirnos a los datos que, po que podamos contrastar. Pero bueno, dejémonos de gaitas y vayamos a lo nuestro. Veremos a lo largo del programa de hoy que este instrumento que hoy en día, y por las cosas del marketing, es el instrumento celta por excelencia, sin embargo, es más que eso, y por supuesto, mucho menos. ...y en esencia, aunque sabemos y vamos a ir viendo... ...cómo van variando pequeños, pequeños detalles... En, ...en las diferentes gaitas de las diferentes zonas... De, ...de la península... ...cuéntanos un poco, Tono... ...en qué consiste una gaita de odre. ...pues eh, una gaita lo, eh, sería como una flauta... ...que el músico que lo tañía por descansar... ...lo que hizo fue añadirle un depósito de aire... ...que se logre odre, eh, el, el fuelle... El, el boto como le llaman las botas el fole como le llaman en otros eh, sitios y lo que es ya tengo como una flauta con un depósito de aire uh -huh. que permite al gaitero Respirar y sin que se interrumpa el sonido en ningún momento Y en algunas ocasiones incluso cantar Yo la primera vez que lo vi me impresionó yo, Sí, porque... <ríe> eh, que me parece que fue a Zambrina a a Alberto Zambrina con, eh, con una gaita de fole, una gaita sanabresa Los, los gaiteros sanabreses, eh, aparte de tocar, cantaban El mismo gaitero El mismo no es que gaitero otra persona que hay, La bueno, muestra que, que vamos mérito, a tener ¿verdad? hoy de muestra de gaita sanabresa No, no va a cantar porque hemos preferido sacrificar un poco el cante para que se oiga esa tonalidad curiosa que tiene la gaita sanabresa, pero eso ocurría también en Galicia y en Asturias también, eh, había, había gaiteros que tenían la suficiente técnica o mm. habilidad para poder cantar, pero no era muy habitual. Y fue grande. Y el que... follo grande, sí, pero, efectivamente. Eh, una pregunta muy simple, muy básica. Los que solo hemos tocado una flauta, por decirlo así, una flauta dulce, estas del colegio, nos sorprendemos cuando intentamos hacer sonar una gaita y no suena, no es nada fácil. Lo mismo que nos ocurre con un saxo, con otro instrumento así, que hace falta mucha presión, no mucha, sí, mucha, ma sí, mucha maña. Hay que hay, maña no, es un movimiento mecánico. Cuando no soplas, aprietas con el brazo. Y cuando empieza a perder presión el fuelle, lo que haces es soplar... Pero no es fácil hacerla sonar. Bueno, es como todo. Hay gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos, pero no es un imposible. O sea, es ya más paro, difícil claro. tocar un instrumento de lengüeta simple, como lo que tú has dicho, como mm. un saso, un requinto, algo así, que una flauta, una flauta al fin y al cabo, es meter aire fuerte y, y suena. Mm. Bueno, y por el puntero se introduce el aire por... eh, Bueno, el puntero he dicho, es eh, eh, por, por el soplete se mete el aire Perdón, al odre. Al odre y... Eh, lo que ejecuta la melodía melódica es el puntero, el puntero que es donde están los agujeros. Que a veces es con todos los agujeros cerrados o con todos los agujeros abiertos. Es, es, dependiendo de, de cada gaita, se toca uh -huh. de una manera distinta o no. Y luego y lleva... suelen llevar suelen llevar casi todas una, un roncón, uh -huh. que es una pieza que da una nota pedal continuo y que suele uh -huh. afinar pues, una octava o dos octavas por debajo del puntero. Sí. Y lo que suelen llevar casi todas, casi todas las gaitas también... Es un acompañante. Un tambor, efectivamente. <risa> porque aparte de llevar eh, a dos a un gaitero, el gaitero también lleva de pareja, igual que los piteros, igual que cualquier. Eh, yo creo que todos los instrumentos tradicionales eh, siempre van en pareja. Eh, los piteros van dos, los gaiteros van dos, eh, las pandereteras normalmente tocaban uh -huh. de dos en dos. Pues el tambor. El tambor. Uh -huh. Con la gaita suele. Se solía utilizar un tambor de piel y madera, últimamente se meten más los redoblantes metálicos. Mm -hmm. Bueno, de decirte, Tono, que cuando preparábamos este programa se me olvidó comentarte que hem hemos hecho un especial de la gaita de odre, pero no te pienses que no vamos a hacer un especial de tambores. Habrá que hacerle. Hombre, por supuesto. Habrá que hacerlo. Pero antes de seguir y oír, empezar a oír temas de gaitas, a ver... Carlos, explícanos bueno. de dónde puede venir la antigüedad de, de este instrumento Bueno, yo contradiciéndote un poco De que ya sabemos todos que la gaita es el instrumento el celta, celta Por antonomasia. A mí me chirrían los oídos cuando oigo eso ¿eh? Yo las referencias que he encontrado Me voy a dedicar ahora a decirlas Por ejemplo, la primera referencia documentada de una gaita Se encuentra en una losaitita de Asia Menor Que data del año 1000 a.C. Uh -huh. Por ejemplo, hay otras <coughs> reseñas En el que dicen que hay un consenso En considerar que la antigua Mesopotamia Como solar originario del instrumento Lugar desde el que se extendiera Tanto hacia el este, Persia e India Como al oeste, Grecia y Roma Donde según Suetonio Se hizo acreedora de las preferencias musicales de Nerón Efectivamente Otras referencias que hay pues di Dicen que las primeras noticias de la Gaita Proceden del siglo VIII a.C. Y se localizan en el norte de la India Consistía en un odre y dos tubos de lengüeta y su uso estaba reservado a las encantadores de serpientes. En Roma evolucionó al, adqui al adquirir más sonoridad y al ampliarse el tamaño del odre o la bolsa. Fue conocida como tibia urticularis, usada en la milicia durante el declive del imperio romano para enardecer a los soldados. O sea que con los propios sones ¿eh? metían miedo, me imagino que con gaitas y tambores... Ese, ese y gritos, sería el, y el cometido. Mm, o sea que en principio se utilizaba para eso. Eso es. Actualmente a veces también, ¿eh? Algunos gaiteros. No miro a nadie. También hay otra referencia que nos dice que el aulos o gaita aparece en Roma hacia el año 204 a.C. y que en la literatura romana aparecen referencias a un tipo de aulos unido a un odre llamado auscalos, aulos con bolsa. Y el historiador romano Sotonio habla de una moneda en la que aparece grabada una gaita. También llama al emperador Nerón urticalarium, derivación de la palabra od, ut, uter, odre, y urticalarium significaría gaitero, y que posiblemente las legiones romanas marchasen al son de estas uh -huh. gaitas. Sí, porque el odre no deja de ser la, la piel de un animal, da vuelta... En realidad era todo el pellejo de un cabrito, las, las normales, eh, solía, también las hacían con piel de perro, ¿eh? pero bueno sí. lo más eh, común eh, siempre se ha relacionado con la cultura pastoril y claro los pastores lo que más tenían allí a mano de piel era pues, oveja, el, oveja o, cabra. o cabrito sí. o cabra nos vamos a pero antes a de la irnos an gaita an eh, continuando con, con lo que decía Carlos eh, lo de tibio utricularis es el término que nos venía hasta la Edad Media a partir de ahí ya es cuando nos cambió el término a hacia gaita ah, sí Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque es un término germánico que se cree normalmente... Yo tengo otra referencia que gaita puede venir del gótico gaits, que significa cabra. Ya Ajá. que el cuero de este animal es donde se suelen hacer los fuelles de los instrumentos ¿Qué documentación tenemos, Carlos? Está sustituyendo perfectamente a Fulgencio ya, ya... Pues vamos a oír ya una gaita y, y vamos a empezar por el extremo peninsular, por Galicia Pero no vamos a oír una gaita gallega al uso Sino un tipo de gaita que se llama gaita de Moaña Tiene la característica que es piel de oveja eh, de caña, de cañavera, los, los elementos sonoros, los tubos sonoros, y en vez de tener eh, la lengüeta doble que suelen tener las, las pajuelas, las paye, payuelas de las gaitas que vamos a encontrar por todos sitios, pues es una pajuela simple, una payeta simple. Vamos a ver cómo suena esta gaita de Moaña. sonido más curioso que tiene esta gaita. Pues sí, sí, sí, sí. y además un ritmo muy... muy pues, pues para, para no, que no se nos vaya el eco de ese sonido y, y siguiendo con una pieza de ese estilo, otra muñeira, pero ya interpretada por gaitas gallegas más, más convencionales, por llamarlo así, más daluso, eh, están recogidas en Lugo, y vienen en las grabaciones que hizo el profesor Mati García Matos en los años 50 uh -huh. en la, la, la Antología. Antología. Pues Eso. vamos a oír ese grupo de de gaiteros gallegos tocando una muñeira. Oh. nos vamos a, con Nacho, con Nacho Unzue, a su sección, navegando por la web. Pues muy bien. Bueno, pues la, la, la cantidad de información relacionada con la gaita que hay en, en la red, pues podríamos estar toda la vida ahí, leyendo, bueno, porque ajeres, hay muchísimo. Hay, hay mucho, mucha cantidad de información. Entonces yo he sacado un criterio de búsqueda en cualquier buscador y ponemos aquerón, con, con, como si fuera queso, aquerón. Y entonces eh, nos saldrá un, un enlace que pone gaitas españolas. Y ahí en esa página, que carga muy rápido y no tiene ningún tipo de gráfico ni nada, encontramos eh, referencias a todas las gaitas de la península, o sea, españolas. Eh, porque no viene nada de Portugal. Bueno, uh -huh. eh, no sé si en Portugal tú no. Sí, ahora. sí, gaitas. Cuidado Es, que la, es cuidado parecida que, a la Zanabresa. Es de Miranda Dodouro, la mirandesa. Españolas, o sea, te refieres eh, la, la, también a las Baleares, porque claro, claro por eso pues, ha dicho españolas, pen... eso, no, eso, no peninsulares. Eso es, eso. Bueno, una de las principales referencias que tiene esta página es al Museo de la Gaita de Gijón, entonces en, en el, nos lleva a la, a la página, es que el enlace es un poco complicado, por eso es mejor poner Aquerón en, uh -huh. en el buscador uh -huh. y, y nos lleva al enlace. Y entonces en el Museo de la Gaita de Gijón podemos encontrar un montón de fotografías de todo el tipo de gaitas del mundo. ¿Eh? de Europa, de Asia y de Ajá. la península. Y luego, pues en lo que es de la península ibérica, pues habla de la gaita de Asturias, la gaita de voto de Aragón, eh, la gaita gallega, eh, las Eremíes de Mallorca, eh, la gaita de Bota de La Rioja, de Fole de Zamora y el sac de Gemex, o sea, de, de Gemex. El saco de los de gemíos. De los bueno, gemíos. De, y eso lo encontramos en, poniendo Aquerón. De la gaita de Bota, la realidad es que lo que había era una gaita gallega el último constructor que había era un señor gallego que hacía gaitas gallegas eh, no está muy claro que sea un tipo de gaita propio la gaita de bota riojana ¿eh? hay también otros buscadores por ahí que hablaban de otros investigadores de gaita de saco soriana También están medio buscando por ahí una gaita leonesa. El tema de la gaita está de moda, entonces está. Bueno, de todos modos, en, por suerte, en la red lo que es, hay partituras, hay, hay métodos, hay infinidad. O sea, yo creo que será uno de los instrumentos. Eh. Sí, además está la página incluso de. Que nos, nos dicen cómo construir una gaita y todo. Y, ¿no? y se la puede cocina. ver también muchas referencias de la gaita en Latinoamérica. Lo cual y, no recomendamos a nadie. En Latinoamérica, muchas referencias de gaita y el problema que tienen para, para conseguir impuestos sí. y demás. Pero hacer una gaita es muy complicado. Aunque parezca sencillo, la, la es complicado. Hay... Pues vamos, sí, traca, déjame, bien, no, claro, yo he encontrado también en la red que hay una web que es de la gaita azuliana en Venezuela. La, es una especie, 10, 10, 10, 10. es una en Venezuela sí, Es una ¿eh? sopa sí, ¿viste? La gaita azuliana, <risa> es una, es una especie, La gaita es, Sí, y, y en la foto era una especie como de zambomba Con, con una flauta ¿Sí? o algo es, Fue una, es, cosa, bueno, una cosa pues muy habrá curiosa Habrá que enredar un poco con eso su... Bueno, pues sin más nos vamos ahora a la ah, gaita de Zamora Otra gaita muy antigua Poco evolucionada Es una gaita muy atemperada Tiene un sonido muy característico Y vamos a verlo sin más Pues nos está interpretando esta alborada de Sanabria, Julio Prada, que el hombre desgraciadamente ha muerto este invierno pasado. Era el último gaitero así tradicional que, que quedaba. Eh, era todo, toda una institución allí en Sanabria. Me uh -huh. comentaba ahora Carlos que si era la gaita zamorana. La gaita zamorana es la zanfona. Uh -huh. Esta es era gaita de folle. Antes. O gaita sanabresa Sí. Bueno, le acompaña al tambor Edilio González Y era, pues eso es lo que tú dices, una alborada de sanabre Y si más nos vamos aquí al territorio que tenemos Seguimos. Al oeste, a Asturias Territorio, bueno, pues amigo y compañero Ya que tenemos aquí a Tono, que es de Luarca. Y además tenemos un gaitero de, de lujo, pues nada menos que, que, que al que fue gaitero mayor de España, eh, que, que además renovó el cargo dos, dos veces. En dura pugna con gallegos y, y asturianos. Es nada menos que José Remiso Valle. Y vamos a ver lo que es una gozada oír a, a este gran maestro de. Perdón, no, antes, de, antes de oírlo, bueno, decir que que es eh, una J de centro, Eso se es. titula, y que, bueno, pues que, que quizá, sin entrar en mucha polémica tono, eh, las gaitas que se utilizan en el eh, occidente cántabro, y por extensión en toda Cantabria, pues son o bien construidas, o bien traídas, o bien... Reflejo de lo de la gaita asturiana que en esencia consta de. Organológicamente que hemos estado, es la misma lo que gaita. Hemos estado hablando. Eh, eh. Era lo que decía. Al principio. Un solo roncón. Un solo roncón que acompaña la, la melodía. ¿Mm? Lo que pasa es que ya están haciendo inventos de modificaciones de ponerlas sí. más tipo escocesas con heavy, dos. Evia la esta ha eléctrica sí. y bueno en fin. Pero eso no entra en este Pero, programa. Exactamente. Vamos a ir a José Remis que nos va a interpretar este tema J de centro. Increíble. ¿Cuántos dedos tenía este hombre en cada mano para, para poder dar las notas así a esa velocidad y con esa maestría? Uh -huh. Y seguimos con el mismo instrumento. El tambor pero también lo hacía muy bien. ¿entonces? No lo hacía mal, ¿no? no. Lo que pasa es que no sabemos quién era. Mm. Era anónimo. Mm qué pena. Y y nos es venimos... como el que queda segundo siempre, que nunca se sabe quién jugó la final. Yo voy a revolucionar a, a todos los tamborileros de, de España y en disco que no venga el nombre no nos, lo, negamos no a nos negamos a los tocar. Los tamboriteros con... no lo comprendes. Ya nos iréis echando en falta, no os preocupéis. Pues seguimos con el mismo instrumento, pero... ...en Cantabria... Uh -huh. ...y nos vamos con Fernando Gómez... ...que en este caso está acompañado... ...de su por... abuelo nada menos... Mm, ...sí, por Genio, el de Camijanes... ...eso es... ...además los conocemos, estuvimos Hemos eh, con cantado ellos. con ellos allí en Bielba... ...sí, un recuerdo para toda la gente de, de Bielba... Uh -huh. ...para los que están y para los que se han ido también... ...efectivamente... ...y bueno, pues que con este tema que todos más o menos... ...habremos escuchado alguna vez... ...No quiero tus, ave tus avellanas... Pues que vamos a ver en este caso, puesto que ya habíamos puesto al inicio un tema de Cantabria, cómo también se acompaña la gaita con la voz. No es el propio gaitero en este caso el que canta, sino no. que le acompaña, le acompaña una voz al y lo escuchamos este tema. de balde y tú me cobras el dinero pues no te voy a cobrar ni un duro porque nos vamos a otra gaita, déjate de gaitas que si no, no las oímos todas y nos vamos a la gaita de voto a Aragonesa Eso y es. vamos a oír a Martín Blecua, Blecua ¿sí? ¿Mm? que va a tocar el rey de la campana El rey a campaña. ¿En qué difiere la gaita de voto? Así rápidamente que se nos va el tiempo todo. La gaita de voto ya no se parece morfológicamente a las que hemos oído. Los, ya se parece más al tipo de, de las siguientes que vamos a oír. Es un tipo mediterráneo. Los bordones, el roncón, cuelga hacia adelante. Y una cosa muy curiosa que tenían con esta gaita es que le aforraban con piel de culebra el, el, este, el puntero. Sí. Y, de, y también la, la vestían, el vestido de la gaita de voto, eh, era como un vestido de una niña, hay una leyenda que dicen que a un gaitero se le murió una hija muy pequeña y tal, y para recordarla y tal, vistió a la gaita con, con vestidos de, de su hija, es un vestido muy curioso el que tiene esta gaita, un sonido también muy peculiar, pero ya, ya se engloba dentro de las gaitas mediterráneas, vamos a verla sí rápidamente, al SAC de Yemec en Cataluña, al cual he tenido el gusto de estar últimamente este, oyéndolos. oyéndolos en la semana anterior, en, por la zona de Gerona, por el Lampurdán, el Alto y el Bajo, y cuéntanos algo de, del SAC de Yemec, el, este saco de de gemidos, que pues, interpretan por ahí por, por Cataluña, qué pues, difiere también de esto, de esto último eh, difiere sobre todo en el acompañamiento porque al, yo tenía unas notas por ahí que sí. la verdad es que al final no sé si, si ¿Has las has he traído o no, pero bueno, te puedo decir que al, eh, con el acompañante del que toca el sac de Semec, que el gaitero eh, lo toca un flaviolet un hombre que toca el, tam, el flaviolet, el flavioli, el tamborí y a esa pareja se le llama media copla, copla. Me cobra. no sé cómo se dirá bien en como catalán, te, como me cobra. Los... <risas> entonces eh, vamos a irlo porque si no no oímos a los sirimiers que son los, los mallorquines que son los que nos quedan. Bueno pues vamos a ir a, a Jordi Aixala eh, interpretando este tema con Sac de Yemec, la gaita de Odre de allí, este tema que se titula Danoia. Es una pena que no podamos oírlos hasta el final Porque nos queda solo una, una gaita Que no se llama tal gaita Sino que se llama la seremía pues Por eso fue poner gaitas de odre En realidad el nombre que, que tendríamos que haber Utilizado desde el principio Serían instrumentos sutriculares O como decía antes Carlos Tibias sutriculares uh -huh porque Gaitas, como bien has dicho, la Gaita Zamorana era la Zafona, la Gaita en Navarra es la Dulzaina, la Gaita en Salamanca es el, la Flota de Tres Ojeros, pero bueno, vamos a oír otra Tibia Utricularis, esta que se tocaba en Mallorca y en Menorca, llamada Seremía. la Seremía también lo acompaña eh, un hombre que toca el Flaviol, y a la pareja de, de, de estos dos músicos se le llama Sirimiers vamos a verlos Se nos ha ido el tiempo Y se nos ha ido este pequeño recorrido Tanto geográfico como musical A través de Icon Las gaitas de Odre ¿Qué te ha parecido, eh, Íñigo? Muy bien ¿Te ha gustado? Mucho. Una gaita, ha parecido una a mí, gaita A mí ¿no? también el Rocío. ¿El Rocío ¿Rocío te ha gustado? Sí Bueno Y nada, que... Mucho folle, mucho fue. A ver, gírale, gira un poco el micro Que hable ya, Rocío, verdad, hombre Rocío. Porque está aquí este... ¿Qué no que...? Bueno, Rocío se nos ha puesto aquí Oye Rocío, que va a venir tu fiesta enseguida ¿eh? Jolín, ahí todo el festuco que hay en Andalucía Bien, pues nada, que nos vamos Que nos vamos, que gracias por Rocío estar que ahí no te vayas Por estar escuchándonos Y que deciros que el próximo programa es el día 9 de mayo estará y, dedicado a qué? Y que lo vamos a dedicar exactamente a los instrumentos pobres ¿Qué es eso? Muy pobres, pues mira, es todo aquello que, que en realidad muchos no son ni instrumentos Pues es lo que había en casa. Cuando llega, por ejemplo, eh, eh, la cena de Navidad, mm. coges de, de lo anís. que hay, efectivamente, botella de anís, cucharas, mesa, eh, tapas, sartén, en fin, todo mm. eso. Hablaremos de esos instrumentos que, la verdad, sorprenderá a más de uno qué música extraños. se puede hacer con eso. <risa> Nada, decir que este programa, para que lo recomendéis a vuestros amigos, se repite el, este domingo. Ay, sabéis de qué me he acordado, 30, Rodri? De que, que no, no saludaba a los del domingo. No, no. Ah. Aparte, aparte, ah, ¿no has de hecho eso? la divinanza, no he hecho la adivinanza Ahora me acuerdo, bueno. lo digo, No, nah, ya, nah, nah, ya, nada. <risa> es... Sí, sí, <risa> nada. <nah>, este <risa> programa ya está desgranado. Que ¿no? de Bien, pues nada, que, que muchas gracias a todos. Despídenos, todo ¿no? Adiós. No, hombre, con los nombres. <risa> bueno pues mira, el que ha hablado que es Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Torneroqueera. Hasta el domingo que nos oiremos de nuevo indiferido. Eso es. Rocío, ha sido un inmenso placer tenerte aquí entre todos estos. Cañanes, cañanes. <risa> bueno, mira, ha hablado No es del río, que, que nos vamos a ir ya a ver qué nos ha preparado de cena. Nachunzui. Venga, hasta luego. Iñigo Ansola. Bueno. Carlos Garma. Hasta luego, Cu. Y el que os ha hablado Tono Reguera, encantado como siempre de estar con vosotros. Y nos vamos oyendo una banda de gaitas que ahora están tan de moda que es la real banda de gaitas de la Diputación de Lugo, sí, ¿no? Sí, que en este caso, los, sí, no, de Orense, de Urense, que a, además en este caso están acompañados por tambores, que son tambores de tensión, de, alta, es, tensión. de alta tensión, que suenan de, se pueden hacer viguerías de otra manera. Increíble como suena esta banda, escucharla, que, que merece la pena.